Bienvenidos a la segunda temporada del s o n i o histórico, ahora en mediatizados, pero como siempre en RFC Radio y ahora también en Vox u j i Radio Castellón, en la cual repasaremos la historia de la radiodifusión a través de comentarios y sonidos en este microespacio del programa que presenta Palaciego y que, como casi siempre, estará a los mandos técnicos nuestro compañero Dani Recuero. En este caso, al igual que ha cambiado el nombre de nuestro programa, también nuestra emisora matriz RFC Radio cambió en su día de nombre y es a ella. La cual le vamos a dedicar el primer programa de la temporada, porque RFCR se llama así, pero desde el 15 de agosto de 2013. ¿Y cómo se llamaba antes? Radio Foro Coches, tu música, tus recuerdos. Sí, así es, Radio Foro Coches, emisora del conocido foro que durante unos años estuvo muy vinculada a dicha página, esta radio, y que ha tenido varias etapas, desde que comenzara a mediados de los 2000 de forma muy amateur, varias horas al día, el autodigy no se usaba todavía. Hasta, digamos, una etapa que nos vamos a centrar entre 2007 y 2013. Por aquella época, un grupo de foreros entre los que estaba w a c o s y m p a t i c Orange, Clark Work y otros tantos y tantos foreros que ocasionalmente añadieron alguna sesión de música o programa esporádico, como por ejemplo el de la Arena 206, hicieron de los primeros tiempos de las radios un lugar de charlas y disfrute de la buena música. Hasta que en 2009-2010 llegó, digamos, otra nueva etapa en la cual c o m e n z a b a n a aparecer locutores actuales, manteniéndose, por ejemplo, s y m p a t i c Pero también entraba Sorpresa y La Sana, junto a Diestro, los cuales ellos dos siguen a día de hoy nuestra emisora. En agosto de 2010, un servidor palaciego comenzó a entrar en el universo de Gallo Forocoches, tras algún intento en el año 2007 que todavía las g a l l o s e s t a b a empezando. Y poco a poco fuimos poniendo programas, identificaciones, más horas de emisión, como por ejemplo el clásico Más que música. Aquí comienza más que música en Radio Foro Coches, la mejor música de hoy, ayer y siempre. Presenta, dirige y produce Palaciego, Radio Foro Coches, tu música, tus recuerdos. Que estuvo durante dos temporadas hasta octubre de 2012, o、oh, sin diestro total. Aquí comienza sin diestro total. NRCC Radio. Que estuvo durante cuatro años aproximadamente. Hacer una retrospectiva de esta época anterior a 2012 se antoja larga y complicada, ya que en 2011 hubo otra etapa llena de dinamismo de locutores y de mucho talk show e interactividad. Por lo cual nos vamos a centrar sobre todo en las fechas más cercanas de 2013 en adelante. Fue en el verano de 2013 cuando, tras un año como Radio Foro Coches, de una forma más seria, Con la entrada de programas como Empore i Salgado con Alex Salgado. Esto es solo una pequeña muestra de lo que puedes escuchar cada día en el show de Alex Salgado. ¿Qué es lo más fuerte que se e c h o con una chica? La sesión de La Sana, que seguía los domingos por la noche en esa época de música de baile, y sigue ahora también. La entrada de nuestro compañero Cuervo con su programa musical y también Informe Cuervo la temporada pasada. Junto con h a r i k para hacer Penúltima Hora. ¡Penúltima Hora! en e n y King Zone y RFC Radio. ¡Recupera la pasión por la radio! Pero en es muy en especial la entrada de Jaime a l b a r e z que ayudó principalmente en esta época, de 2012, pero un poco antes con el espacio de historia de la música. Los años 90 en historia de la música. Te espero cada martes, miércoles y jueves a partir de las nueve y media de la noche. El cual sigue todavía semanalmente repasando los mejores temas de la, desde la década de los 20 hasta prácticamente la década de los 2000 y el 15 de agosto de aquel año comenzó RFC Radio. Tus éxitos de ayer y hoy. RFC Radio. Y ya desde un poco antes, pero con más frecuencia, empezamos a emitir 24 horas durante los 7 días de la semana con una fórmula musical seleccionada y programas temáticos, donde también tenemos que mencionar Confidencias en la Madrugada, el programa nocturno dedicado a la música adulta, que presenta un servidor. Nuestro compañero Alexis González, que realiza tres programas como son Jazz por Descubrir, Top 40 Star y Top 40 Internacional. Jaime Álvarez, que ahora realiza también Vista de Baile y Fórmula Domingo Tarde. Salgado, que sigue con nosotros. Nuestros compañeros de mediatizados, Antaño Frecuencia Digital. Eh, Yannick y Cuervo con Penúltima Hora, h o r l o r of s Out h Sessions, José Antonio Montoya, una de nuestras recientes incorporaciones con un fantástico programa sobre bandas sonoras, nuestros compañeros de Time Out sobre la NBA, antaños programas deportivos de fútbol como Football Revolution o Inmas Fútbol, una infinidad de temáticos de podcast y ahora también Fantástica o los Pure Music que en el inicio hacía diestro y en la actualidad para ciego, y v a n r e a l i z a n d o en ocasiones especiales. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero todo esto en la actualidad conforma RFC Radio. RFC Radio, tu música, tus recuerdos. Con la mejor música de los últimos 25 años y donde también está y estará desde esta temporada, mediatizados. En homenaje a todos los que he mencionado y no he podido mencionar por causas diversas en este sello histórico de mediatizados en RFC Radio. Y Vox Uji Castellón. Saludos de Palaciego. 25 años dan para muchas canciones. Las mejores las puedes oír aquí, en RFC.